séptima sección electoral, Marisa Isabel Gainza. María Isabel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien, María Isabel, eh, eh, tuviste, eh, difundiste en el transcurso de de estos días, este, lo, las estadísticas de de los delitos en el centro de la provincia de Buenos Aires, o en la región, en donde, bueno, eh, hablan de 530 causas iniciadas en el en la ciudad de Olavarría. ¿Por qué no nos contás un poco eh, sobre estos números? Sí. Bueno, eso es algo que estuvimos analizando de, de, un, de una estadística que se, que se prepara, digamos, o se realiza en todos los, este, los distritos que componen, bueno, el Departamento Judicial de Azul. Eh, estuvimos mirando eh, la diferencia en, en, la, en, en lo numérico, si bien ahí se engloban un montón de causas, pero bueno, es evidente de que tenemos una conflictividad este, y un, un grado de, digamos, de de ilícitos una cantidad de ilícitos muy superior a, a, a, a los partidos a los cuales nos podemos comparar por cantidad de población uh -huh. y, y por características, que es el caso de Tandil y de Azul, uh -huh. sobre todo con Tandil. Eh, y esa es una cuestión que debe ser una llamada, una llamada una alerta para todo el mundo, ¿no es cierto? No, no solo para, para nosotros los legisladores, sino también para las autoridades municipales, Para las sociedades este, intermedias, como las sociedades de fomentos, eh, los centros vecinales, hay, hay mucha gente que tiene que darse cuenta de que hay un trabajo intenso que realizar, porque tenemos que poder revertir esta situación. Uh -huh, uh -huh. este eh, ¿Cómo se revierte la situación, María Isabel? Mira, eh, por ejemplo, la mayor parte de estos delitos eh, denunciados, pero eso es en todo el Departamento Judicial de Azul, también pasa en Azul, eh, también pasa en Tandil, eh, son delitos que lo ha suspendido, no es el caso de del, del otro funcionario, eh, que sigue prestando servicios, sigue acusando cuando él está siendo objeto de un jury de juiciamiento. La verdad es que es una situación totalmente anómala. Uh -huh. Uh -huh. Eh María Isabel, eh, hay esperanzas de que se llegue a la verdad en este en este caso, vos que estás cerca al menos de, de quienes participan del, del juicio? en qué caso es hijo? En caso Saladino. Eh, no, mira, no, nosotros eh, de estas cuestiones no, no vamos a hablar porque si no vi que no corresponde el, el, pero bueno, lo que yo sé es lo que ha trascendido públicamente y a mí me parece que las pruebas que hay en este caso eh, son son muy serias y van en orden, digamos a, a, a probar de que al menos en esta situación este el juez no se comportó como debiera ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, de, de, en lo personal, ¿hay esperanzas de resolución de esto? ¿o de al menos de estar cerca de la verdad? ¿no? ¿En el caso de deci vos de todo el caso Alonso o, o sí, de... en el caso saladino fundamentalmente y sí, yo creo que está todo dado para que así sea a mí me parece que la, la, las pruebas que al menos trascendieron y si supongo que trascendieron algunas debe haber otras uh -huh. este pruebas No es cierto nos van llevando a, a, a pensarle que realmente el después no cumplió con sus funciones más es que que ha violado normas expresas Uh -huh, uh -huh. Eh, María Isabel, eh, te agradezco mucho Es una que nos... apreciación absolutamente personal ¿no sí, sí, de, la, de, la, sí, sí. de lo que uno se... De la, de la opinión que yo me he formado De de bueno de, de, de leer y de ver y de escuchar este, En los medios, ¿no es cierto? Eh, todas las pruebas que, que se fueron reuniendo En este... Para, bueno para lograr su ensuciamiento, y además si la Corte ha intervenido de una forma tan directa es porque evidentemente ha apreciado la gravedad de la situación. Tal cual, tal cual. Eh, eh, por eso te pedíamos una, una oficina personal y no no, no formal ni técnica. Claro, eso tampoco eh. nos favorece en orden a tratar de conseguir justicia, ¿no es cierto?, uh -huh. que haya funcionarios judiciales cuestionados y por causas tan graves. Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, bueno, te agradezco mucho que nos hayas atendido hasta ahora. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande. Bueno, igualmente. La senadora provincial Marisa Belganza es de Lari, eh, por la séptima sección electoral por Olavarría, por el tema de la justicia, la resolución de los casos, este temas generales que tienen que ver con nuestra eh, vida cotidiana.